¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Manuel, ¿qué es un resierre? Bueno, ¿qué es un resierre? Un resierre, eh, un resierre eh, las protecciones electrónicas tienen una particularidad de realizar una reposición instantánea eh, bajo determinadas condiciones de falla, lo que permite justamente eh, despejar la falla y dejar reenergizado el servicio cuando ocurren estas, estas fallas que son de carácter fugaz. Por ejemplo, eh, si ocurre una falla que se corta un cable y ese cable está tocando tierra, eh, se va a producir el resierre, va a volver a abrir el servicio y queda el servicio sin energía. En este caso, como las fallas son de carácter fugaz, o sea, puede ser un ave, un pájaro, una rama, eh, cualquier elemento que genere la falla y después por condición natural eh, desaparece, produce justamente la reposición y el servicio queda energizado. Por eso se, den, se denomina resierre positivo. Si la falla hubiese persistido eh, y justamente que el servicio sin energía, se denomina resierre negativo. se o sea, hizo una reposición y bajo una condición particular queda abierto el servicio y justamente bueno ya es una cuestión de que tiene que ir personal de mantenimiento a realizar una, una revisión y posteriormente una reparación. Bueno, manuel ¿es cierto que hay más resierres que antes? ¿O, ¿O es una cuestión que percibimos? ¿Qué pasa? No, mira justamente hoy en la mañana eh, hicimos un, un historial desde el 2007 a la fecha, eh, 2007-13, 2008-12, 2009 hubo 60 resierres, eh, 2009 no ¿sí si se acuerdan que fue cuando apareció el, todo el tema de la de la OMIC y todo bueno todo ese movimiento. 2000, volvemos a esta fecha, 2017 hubo 5 resierres, 2018 hubo 36 resierres y lo que llevamos del 2019, 34 resierres. Eh, esto indica justamente que eh, en realidad hay una falla evidente sobre la línea, pero justamente eh, conlleva algún otro tipo de, de solución lo que se ha venido haciendo por parte de, de información, que me pasa gente de transmisión, eh, vuelvo a repetir, gente técnica que habla con técnicos. Eh, lo que se está haciendo es retirar los explosores de la línea. ¿Qué son los explosores? Son como unas raquetas, como unos accesorios que van en lo que es la cadena de aisladores. Justamente lo que hacen esos explosores es, en el caso de que se produce una descarga atmosférica, alguna condición de sobretensión, descargan a través de esas puntas, evitando que descarguen a través de la cadena de aisladores y posterior rotura o que se corte la cadena o se agrava el problema. Según me comenta gente de transmisión de Dersa, vuelvo a repetir, según me comenta, porque no es una línea que hagamos mantenimiento nosotros para poder aclarar, me indican de que varias de esas raquetas, esos accesorios, están cortocircuitando la línea, eh, en este caso la cadena de aisladores. ¿Qué indica eso? Justamente que, Eso bajo condición normal es que cortocircuitan uno o dos aisladores, o sea, no genera eh, perjuicio. Ahora, con algo anexado a esa falla, que en este caso, vuelvo a repetir, me comenta gente de Dersa, aparentemente es la defecación de estas aves genera eh, una, una deposición sobre la cadena de aisladores y eso genera justamente la descarga. Cuando se produce la descarga, o sea, se produce una, una una explosión, por así decirlo, en esa zona, y justamente si la falla persistiera, quiere decir, supongamos que se cortocircuita la cadena o, o, o ocurre algo más, o sea, no tendríamos el resierre positivo como lo tendríamos, sería un resierre negativo que la línea quedaría des desenergizada. Uh -huh. Lo mismo ocurre en otras condiciones, por ejemplo, cuando ocurrió la otra vez eh, un incendio cerca eh, de lo que es acá, Río Colorado justamente el incendio genera el enredecimiento del aire, se produce la descarga, esa descarga en teoría desioniza el aire, se vuelve a conectar, bueno, en este caso al existir el incendio debajo de la línea se produce se producen varios resierres, como ocurrió esa tarde, lo cual como condición particular la distribuidora, en este caso la SEAR, abrió el interruptor principal para evitar daños mayores. Después que pasó el incendio, aproximadamente a la hora 40 minutos, se hizo la reposición del servicio automático. En este caso porque conocíamos la falla. Mm. O sea Sabíamos que había un incendio cerca de la localidad y eso estaba generando, o sea, era el causal de la falla. En este caso el causal de la falla, o sea como como lo comentaba anteriormente, es bastante aleatorio o sea, y depende justamente de estas condiciones particulares que hablaba. Cuando la cooperativa, eh, al otro día que se produce la falla, realiza lo que se denomina un periodo de informes adverso, es, en ese periodo de informes se indica, o se solicita que se indique cuál es la fase comprometida, cuál de las tres fases, pues son tres cables, y a qué distancia aproximadamente está ocurriendo la falla. O sea, en solicitudes anteriores veníamos teniendo información de que la falla se estaba produciendo entre el kilómetro 35 y el kilómetro 40, y entre el kilómetro 100 y el kilómetro 110, desde Céspedes a Río Colorado, que hay aproximadamente 165 kilómetros de línea. Bueno, eso estaba indicando que en ese sector est se estaba produciendo la falla. En los últimos resierres de estos últimos días apareció aparecieron informaciones de fallas en el orden de los 76 kilómetros. Bueno, cuando empezaron a aparecer esas fallas eh, puntuales, y ya no eran tan aleatorias y no estaban indicando fallas puntuales, Eh, se comenzó hace aproximadamente 15 o 20 días a trabajar con un corte programado. En este corte programado, como es un caso fortuito de fuerza mayor para la cooperativa eléctrica, porque no es responsabilidad del mantenimiento de la cooperativa eléctrica, tiene toda una cuestión legal administrativa, que es solicitar la autorización al ente regulador, en este caso el Epre, para que podamos dejar sin servicio a Río Colorado y a la Adela para que Ederza haga mantenimiento. Bien. Eh, todo esto, en teoría, tiene una cuestión administrativa legal con tiempos de presentación. Es la resolución 113 barra 12 del ente regulador, que es para presentar solicitudes de autorización por cortes externos. Bueno, entre ida y vuelta, autorizaciones, pedidos, cambios de fecha, eh, se cerró. ¿En qué se va a hacer? Justamente este viernes y sábado viernes de 13 a 17 horas y sábado 6 de julio de 9 a 13 horas. Eh, Manuel, a ver, eh, según eh, el histórico que hicieron en 2005-2006 había 12 resierres y ahora tenemos 34, ¿esto en, en qué periodo de tiempo? Eh, no, no, no, eso es en todo el año. ¿En todo el año? O sea, y ahora llevamos 34 hasta este... Ya llevamos este... 34, o sea, implica que si tenemos la progresión que tenemos vamos a superar el máximo que tuvimos en el 2009 o... O en tal caso, si justamente ahora en este corte atacan la situación problemática que es entre el kilómetro 35, kilómetro 76 y kilómetro 100, sí. los resierres en teoría disminuyan y, Dios me escuche, se eliminen. Pero bueno, o sea, la, la, una vez pasada en un corte, no sé, me acuerdo si fue en el 2016 o 2017, terminaron de hacer mantenimiento y a la noche ocurrió otro resierro. Sea, sí, me acuerdo. Eh, que, que genera cierta preocupación para la gente y, y, y ni hablar de del personal de la distribuidora eléctrica bueno eh, el tema es no, a ver el, el problema no está generado en el ámbito que pueda intervenir la cooperativa eléctrica de río Colorado ni la cooperativa eléctrica de la de no es de esa cooperativa somos en, uh -huh. vamos a hacerlo bien drástico somos víctimas de esta situación el, la, la cuestión es una cuestión de mantenimiento de DERSA Exactamente, es una línea que les corresponde, en este caso, es una línea de transmisión de 132 kilovolts que le corresponde a Eder. Bien, y a ver, y yo voy a ser grosera, Manuel, para sí. que nos vayamos entendiendo, porque la gente hoy está este, proyectando movilizaciones a la cooperativa, juntando firmas. Eh, ¿Todo esto se genera porque hay unos pajaritos que hacen caca en los aisladores? Sí, agravado con la condición particular de lo que te comentaba de los explosores, que es el accesorio que tiene la cadena de aisladores. Bien. Y edersa digamos que es una empresa importante no de recursos, ¿todavía no encontró la forma de, de, de, de solucionar este inconveniente? Eh, está trabajando en el tema. Una situ situación particular, y de vuelta por ahí empiecen a investigar ustedes, eh, tu eh, tuvieron con la línea de Litvivo en Bariloche. Ajá. Eh, exactamente una situación similar. Eh, según me comenta gente del ente regulador y gente de DERSA, que la solución netamente biológica, o sea, desaparecieron, se corrieron, las aves migraron de esa zona, como pasa nos, a nosotros, nos pasa, en lo que son, cambiando de tema, en lo que son las líneas de media tensión, líneas de media tensión que corresponden a la distribuidora, zona de Arleo para el lado de... De, de la colonia, sector del río, o Londres, o Chipinti. Uh -huh. eh, bueno, toda esa zona tenemos una zonificación donde se paran los loros. Está bien. O sea, donde nos pasa en este año. O sea, el año, sí. capaz que el año siguiente se van a la costa del monte. O sea, son condiciones particulares y condiciones naturales. En este caso, según comenta, vuelvo a repetir, gente de versa, son estos estos pájaros, pajarracos, en teoría hablaron en, en Bariloche, eran las águilas moras, acá no sé qué, qué pájaros eran, que generan esta condición. Agravado con la condición netamente de mantenimiento, que es lo que he comentado de los explosores. Los explosores. Sí, explosores son. Se denominan explosores técnicamente. Son como unas raquetas que los justamente eh, eh, la función que cumplen es, ante una descarga atmosférica, un rayo, la línea no se descarga a través de la cadena que produciría la rotura de la cadena de y se descarga a través de los explosores, que es, lo, es la misma condición que tenemos nosotros en media tensión con lo que son los espinterómetros de los transformadores o en tal caso los descargadores que tenemos en las subestaciones transformadoras, que nos protegen justamente a los transformadores de distribución que tenemos para alimentar a los usuarios del río Cloros. Bien, y esos explosores, o sea... ¿requieren mantenimiento y faltan? o No, digamos, no, no se... justamente eh, al tener una falla estructural, claro. se caen y cortocircuitan la cadena, lo que está haciendo ahora personal de Bersa, como me comentan, es retirarlos de la línea, o sea, retirar, porque justamente asocian que la zona donde están ocurriendo las fallas agravado con esta condición particular, se encuentran zonas y varios explosores caídos y cortocircuitando la línea, entonces la tra... La tarea que están haciendo es justamente retirar esos explosores de la línea ah, eh, la idea justamente que venimos peleando hace tiempo es que justamente o sea no trabajen en función de consecuencias si no ataquen el problema raíz bueno sí si hay que hacer mantenimiento durante todo el año o sea lo que conlleva eso es determinar decir bueno sí traten de hacer ese trabajo pero hacerlo con tensión. o sea que nosotros no tengamos que cortar el suministro en río Colorado para poder hacer ese trabajo y lo tengan que hacer justamente con tensión. Eso conlleva, por supuesto, otros costos totalmente diferentes a lo que demandaría hacer el mantenimiento este que están realizando ahora. Está bien. Digamos, el mantenimiento es, eh, <coughs> imagino yo, eh, este cambiar los aisladores permanentemente. no Se me ocurre pensar a mí, Manuel, que, sí. y capaz que me equivoco, la caquita de un solo pajarito no debe producir... Un, resierre. Tiene que juntarse una buena cantidad, imagino. No, no, que aparentemente, por lo que me vuelvo a repetir, lo que me comenta Gente Dersa, o sea, estos pájaros defecan, o sea, una cantidad importante Ajá. de materia fecal. O sea, son pájaros que, que defecan, o sea, vuelvo a repetir, el estudio <risa> ese eh, lo, lo, lo, lo, lo puede explicar mucho mejor un biólogo, sí. eh, pero justamente o sea, eh, esa, esa materia fecal y en esa cantidad genera justamente esa condición de refire, no es una cuestión acumulativa, porque si fuera una cu Ajá. cuestión acumulativa por ahí en estos días de, de lluvia, o sea, sí. la condición hubiese se si hubiese limpiado como yo en su momento analicé, bueno, ahora que tenemos lluvia se van a limpiar las cadenas, no, o sea, justamente aparecen y justamente se dan en eh, vuelvo a repetir, o sea, los horarios son bastante eh, o sea, eh, no, no no no tiene tanta aleatoriedad Eh, los horarios en que se produce producen horarios bastante eh, reducidos que bueno tendrán vuelvo a repetir otra explicación de por qué ocurre en ese momento y a esa hora estos estos res bueno manuel y estos resierres nos ocurren a nosotros solamente o hay otras localidades que también los sufren no o sean las localidades que, que lo sufren tenés desde diferentes causales y eh, Yo en su momento analicé zonas de, de Buenos Aires, eh, zonas de San Luis, eh, zonas de Córdoba, eh, donde se han hecho otro tipo de mantenimiento, por ejemplo, o se poniendo púas para que los pájaros no, sí, no se ubiquen arriba de las ménsulas. Bueno, en, en, en algunos lugares eso era contraproducente, porque hacían los nidos en ese sector y eh, en teoría la solución... Eh, era peor que la eh, Sí, sí, peor el remedio la que la solución. Claro, peor el remedio que la enfermedad. Exactamente, me sacaste la me aclaraste Mira. la Tenemos comentario. un tenemos un terrible sí. problema con los pájaros. Este el ar, eh, este eh, eh, producen incendios, no sé cómo es en, en verano este cortes, eh, hay eh, ahora también este Eh, digamos, esto todo en relación con la naturaleza, pero hoy hay, hay tanta tecnología, digamos, como para poder evitar, si está, imagino yo, circunscripto el problema a un sector, porque no este que hay pájaros en toda la línea, ustedes tienen determinado más o menos, EDERSA tiene determinado en qué kilómetro es, en qué sector, de pronto podrían estar este evaluando este algún tipo de... No sea sé, algo hay que algo hay que hacer bueno en el caso de lo que corresponde propiamente a la distribuidora o sea nosotros tenemos un grave problema en lo que es el alimentador número uno con la parte de las palomas o sea mm. eh, en este corte estamos complicados con otras tareas que vamos a utilizar para ya que aprovechamos el corte de dersa pero en realidad una de las tareas nuestras es atacar la zona donde tenemos que es la zona de calle chile y calle colón donde tenemos la línea de media tensión es justamente atacar eh, donde pasa el cable por arriba poner cable aislado. O sea, eh, en la zona ahí de Sarmiento y Chile, o sea, Paloma, Sarmiento y Juan, y Juanbe Justo y Chile, digo eh, tenemos un grave problema con las palomas en lo que son las columnas de hormigón, que no lo tenemos en los postes de madera por una cuestión de conductividad eléctrica. Uh -huh. eh, eh, o sea, nosotros tenemos reducido el sector y laburamos para que eso no ocurra, pero en este caso nosotros no, lo tenemos no tenemos posibilidad de, de, de trabajar en esa línea porque no porque somos no responsables sí. y ni tampoco tenemos la estructura para hacer mantenimiento en esa línea porque hay que entender que una línea de ese tipo están trabajando aproximadamente arriba entre 15 y 20 metros de altura uh -huh. Bueno, de todos modos va a haber un corte programado viernes y sábado ¿Ustedes van a trabajar en el lugar? No. No, no, no. no, nosotros vamos a trabajar a la salida del centro de distribución cambiando unos seccionadores en media tensión que justamente lo hacemos Eh, aprovechando el corte de este tipo Bien, así que corte de energía por este tema uh -huh. El viernes es, así vamos informando Viernes, eh, de, ¿a qué hora? De 13 a 17 Viernes de 13 a 17, estoy escribiendo redes Sábado de ¿Sí? 9 a 13 Bien Bueno, este es un corte que hace eh, EDERSA Bien Eh, Manuel... Eh... Nosotros ya vamos a estar, o sea, el viernes me parece que se informó a las entidades, eh, lo que es de Defensa Civil, Bomberos, o sea, las entidades principales, y entre el día de hoy y mañana estaremos ya emitiendo los avisos de forma radial y televisiva. Está bien. Conjuntamente con eh, la CIOFLA. Bien. Hace algunos días hablábamos con Liliana Di Siccio, del Consejo de Administración uh -huh. y ella nos comentaba acerca de eh, los reclamos permanentes por este tema sí. eh, y la, la necesidad también de que los este, usuarios este, intervengamos de alguna manera, ¿no? o sea, para, para, para generar este eh, una mayor toma de conciencia ante lepre que es el, el ente regulador, de este, la necesidad de poder eh, Solucionar esta cuestión Porque imagino que eh, Debe haber muchos inconvenientes Con equipos electrónicos Y electrodomésticos por estos resierres Sí, sí, sí ¿no? y hoy, y hoy por hoy Todo lo que son los equipamientos Con fuentes switching Que son las, las últimas fuentes que hay En lo que es equipamiento de, de televisión de Equipo de música, computadora O sea, son bastante sensibles A, a ese tipo de, por ahí, de oscilaciones Ajá uh -huh. Esta. ¿Y esto que ¿Se hace cargo la cooperativa y después, Dios mediante, Ederza hará algo? ¿Cómo hacen el reclamo? porque si no... Nosotros, eh, la, la... por parte de la, de la cooperativa, hemos hecho, creo que ya tres o cuatro presentaciones, o sea, juntando antecedentes con facturas, eh, y hemos hecho la presentación tanto de Ederza y con informe en copia al, al ente regulador, pero nada, vuelvo a repetir, y hoy lo comentaba en otro medio... O sea, hoy por hoy, con esta condición particular de los resierres, o sea, no lo tenemos eh, anexado a una cuestión legal, porque no es computable como índice de calidad. O sea, para que yo pueda obligarlo a EDERSA, justamente con multas o con presiones de de, de carácter económico, o sea, los cortes tienen que superar el minuto. Estos microcortes o resierres, como se denominan, Eh, no son computables como índice de calidad de servicio. Bueno, pero Manuel, vos sabés que sí afecta la calidad de servicio, ¿está quemando electrodomésticos? Este, eh, sí, pero afecta? se vuelvo a repetir, o sea en teoría inicialmente y como distribuidora nos tenemos que hacer responsables porque son usuarios nuestros, claro. y nosotros tenemos que elevar eh, la queja eh, para arriba, que es como se viene haciendo y como se en su momento... Eh, se habló en el 2009 cuando entró la OMIC de por medio, pero bueno, eso se hacía bastante lerdo la que la reposición y las soluciones eso genera, uh -huh. generaba cierta bronca por parte de los usuarios, entonces a partir de una decisión del Consejo de Administración se dijo no, lo, directamente a partir de ahora se hace cargo a la distribuidora, se toma como una condición eh, para poder administrativamente tener computables estos costos, o sea, una exposición policial asociado a qué equipo se quemó, fecha y hora, se repara y se va a guardar antecedente Y bueno, o sea, en su momento, cuando se dé solución, o sea, hoy por hoy, sinceramente, mi problema no es recuperar los costos perdidos por los refieres, sino es encontrar la solución. Está bien. O sea, bueno, ese, ese, ese es mi prioridad hoy por hoy como... Eh, usuario y representante técnico de la Cooperativa Eléctrica Río Colón. Bueno, pero también es cierto eh, que afecta a, este a, a, la, a la empresa social, que es la cooperativa, esto de tener que andar haciéndose cargo de lo que no es responsable. O sea, los usuarios tenemos pérdidas por un resierre que no lo genera Este, la cooperativa y los usuarios terminando terminamos pagando esos costos por esa por esos electro electrodomésticos o electrónicos que se queman a causa de un problema que este no depende de la cooperativa no eh, eh, hay, hay un doble costo sí. ahí no este... Te entiendo o sea hay, asociado a eso hay ahí hay, hay otros costos o sea eh, hoy lo comentaba que eh, dentro de lo que son las, las actualizaciones tarifarias y demás cuestiones Hay un costo que paga la cooperativa por lo que es eh, traer la energía del servicio de peaje que paga tanto la SEAR como la SEOSPLA para traer la energía a Carrió Colorado. Uh -huh. Que ese costo hoy por hoy, es, sinceramente, está bastante pisado. Entonces, bueno, se están analizando justamente las condiciones hoy por hoy. O sea, la distribuidora no tiene posibilidad porque los usuarios no, no, no tienen la capacidad para sufrir un incremento por costo de, de peaje. Eh... Lo cual justamente, o sea, eh, si yo armo o, o examino un convenio de conexión con Ederza actualizando y asegurándonos de que van a trabajar en mantenimiento de la línea, o sea, vuelvo a repetir, los índices por refieres no son computables. Entonces, si yo firmo un convenio de conexión y a través de la provincia y del ente regulador se, se ve la posibilidad de subdividir este costo de peaje a través de todos los usuarios de Río Negro, Eh, hoy por hoy ya la cuestión técnica eh, llegó a su, su límite, ya ahora eh, interviene una cuestión institucional, o sea, es una cuestión de una decisión política eh, y de poder analizar la situación mucho más profunda, porque hoy por hoy sabemos que, que Ederza, o sea no realiza eh, los mantenimientos correspondientes, eh, por lo tanto, eh, nosotros técnicamente eh, no tenemos posibilidad de presionarlo. Entonces, por ahí, bueno, ah, eh, ah, yo siempre hablo de que por ahí la gente que viene y haga el, hace el reclamo acá en la cooperativa, eh, haga también el reclamo al ente regulador como corresponde, o sea, para que ellos también estén interiorizados de la situación que tenemos acá en Río Colorado. A ver, Manuel, si sí entendí, este estamos, a ver, estamos pagando poco por transporte de energía, poco sí. peaje. ¿Esto significa que si nos ponemos muy reclamadores nos suben el precio del peaje? ¿O nos están diciendo, bueno, no exijan tanto mantenimiento que pagan poco? ¿Esta es un poco de entre entrecasa? Es, es, en resumen, sí. Pero bueno, eh, dentro de esto está interviniendo también. O sea, esto que eh, no es que nosotros... Yo lo que quiero que quede claro es que la cooperativa no se pone a trabajar cuando ocurre esto. Nosotros venimos de reuniones con la ARSA desde eh, ya años anteriores, desde febrero... En eh, marzo tenemos reuniones, lo que sí, defendemos justamente los intereses de nuestros asociados. O sea, nosotros no Entiendo podemos justamente sí. transferir un mayor costo porque la gente hoy por hoy no tiene ya la posibilidad, ya estamos en, en el precio límite de, de, del pago de una factura de, de energía. Entonces yo digo, bueno, sí, arreglo con Ederza, sí, vamos a incrementar el costo en un 30% más. Y yo no puedo transferir esos costos a los usuarios. Entonces interviene ya una cuestión ya netamente provincial, ¿verdad? O sea, hoy estamos al límite, o sea, más de esto no se puede pagar. Eh, entonces, partiendo de esa condición, o sea y, y el Consejo de Administración está pendiente de, de toda esta, esta tratativa a nivel provincial, a nivel Secretaría de Energía, a nivel EDENSA, a nivel ente regulador y a nivel distribuidor. Eh, donde dentro de ese paquete está lo que es la ampliación de potencia de la estación transformadora, qué se va a hacer con la línea de 132 kilovolts que alimenta céspedes a Río Colorado y alimenta tanto a Río Colorado como a la cooperativa heladera, entonces hay un paquete bastante completo metido en el medio, que justamente tenemos que encontrar la mejor solución eh, tratando de evitar de que esa solución conlleve a mayores costos para los usuarios y asociados de Río Colorado. Está bien. Eh, a ver, que nos aumenten el costo de transporte a los usuarios y cargándolos sería la solución al problema o tampoco está asegurado que así fuera. Eh, justamente lo que yo comentaba, al no ser un índice imputable el tema de los recierres. Claro. Yo no no no, o sea, tranquilamente puedo firmar y me dicen, "Sí, bueno, sí siguen apareciendo, pero como no me puedes yo voy a empezar a tener multas por calidad de servicio, calidad de producto." Pero como esos índices no son imputables, o sea, Dersa tampoco va a hacer mantenimientos, o sea, estamos en la misma condición, por eso hay otro tema paralelo que hay que firmar con un acta acuerdo o algo particular y yo quiero que intervenga dentro de todo esto el Ente Regulador, Secretaría de Energía de la Provincia, EDERSA, la Cooperativa Río Colorado y la Cooperativa de la ADELA. Está. Manuel, muchísimas gracias por la explicación, por el tiempo. Seguramente es un tema sobre el cual vamos a seguir hablando. Muy bien. Muchas que gracias. Muy amable. Teo. Eh, Manuel del Franco de la Cooperativa Eléctrica de Río Colorado. Estábamos también inter... sabemos que las dos cooperativas hoy están tan afectadas de la misma manera en ambas com comunidades por el mismo tema, este estos resierres positivos. Buen día. Buen día, Karina, a hoy a todos. Los... Bueno, eh Oscar, los pajaritos hacen caca en los aisladores. La verdad es, es, nos está complicando la vida el tema, a nosotros, usuarios, y a ustedes, y, y estructura de las cooperativas, con todo el costo de las cosas que hay que pagar, con todas las puteadas que hay que soportar, este tema. Así es. Eh, la cooperativa de la DILA, igual que la de Río Colorado, se ve afectada por estos resierros eh, de tipo exitoso que... que que ocurre en la línea de 7 en 32 kilovolts, que viene de de Césped de Río Colorado. Uh -huh. Bien, y esa es la explicación que da edersa Ederza, en los informes que a mí me manda me dicen que son resierres de, de tipo exitoso, eh, por fugas a tierra, mencionan la distancia, los kilómetros... Eh, en el, los informes que a mí me mandan no nos dice que son Ajá, no dice este, pajarito algo. sí lo hemos charlado telefónicamente y bueno una de las explicaciones que dan es es, es esto de las deposiciones de de los de, de, de las estas aves que que ensucian los aisladores y bueno por la humedad y todo lo demás este producen fugas a tierra o fallas no y uh -huh bueno eh, es algo que no es de ahora no es nuevo no no eh, el, el tema es la falta de mantenimiento de eso claro eh, está eh, nos explicaba manuel y ustedes deben tener también el historial que en lo que va del año ya hubo 34 de este eventos eh, yo la, la verdad o sea Estamos en junio 34 yo me parece que he contado más eh, pero bueno este yo no tengo el historial eh, quizá uno preocupado por, por porque siempre está preocupado por todas las cuestiones electrónicas y, y, y electrodomésticos y demás este le agrega un poco pero hay días donde hemos tenido hasta tres o no por eh, sí, en, en la última semana venimos de dos por día seguro mm. este entonces eh, uno lo ve como más intensivo mm. eh, en la primera parte del año, sobre todo en la época de verano no no hubo tanta cantidad de resierres eh, a, a excepción de la época que hubo incendios en la zona claro eh, ahí sí hubo resierres y y cortes eh, por el tema del humo Bien. este. Pero de este tipo de resierres que se producen ahora a la noche o cuando empieza a caer el rocío y todo lo demás, eh, lo hemos tenido muy intensivamente estas últimas semanas. Bien. Este, a partir del 15, 16 de, de junio es donde se empieza a observar con, con más eh, eh, continuidad, digamos. Ajá. este Bueno, y, y la explicación es esta, digamos. este Los pajaritos y la falta de mantenimiento eh, sí sí ahí pues de hecho ahora se, se pudo acordar ahí con entre la cooperativa de Río colorado la DELA y adversaa este poder hacer un corte programado para el día viernes y sábado este el viernes eh, a la tarde de una no tengo presente ahora estoy en Valle de Prado yo no. este no tengo presente no, ahí no, lo, desde lo... de una 17 creo y el y el viernes de 9 a 13 eh, el sábado perdón eh, al perdón, revés tal cual sí sí eh, nos nos comentaba del Franco no, no sé dejó el horario eh, bueno, y... la, la intención de de esto es poder eh, eh, hacer el mantenimiento eh, que, que tiene que hacer correctivo ahí en la línea de 132 y minimizar este este tema de, la, de los recierres, ¿no? Que es un que, que es algo que está permitido por este para no sacar la línea de servicio. Está bien. Eh, ocurren en otros lugares, Óscar, eh, ustedes conocen localidades de la Pampa eh, que tengan el mismo problema? Eh, sí, nosotros lo hemos charlado con gente del APE, porque nosotros eh, como cooperativas dependemos de APE, eh, de la Administración Provincial de Energía de La Pampa. este Hemos charlado este tema y sí, eh, este, este tipo de resierre ocurre eh, en todas las líneas de, de alta tensión. Uh -huh. este, eh, lo que no es tan seguido como acá, eh, todo depende del mantenimiento que se le haga y bueno, este recorridas en las líneas verificación este yo, yo no, no no estoy al tanto de qué es lo que hace darsa para para ver si va a recorrer las líneas y si, si le hace infecciones y eh, eso esa parte yo no la desconozco eh, sí sé que en otros lugares eh, también se producen estos rescierves y, y le llaman justamente el exitoso por no dejar ver la, la la, la, la línea, la, la sin, línea energía. sin energía digamos. claro un, y, y no es multable Esa Ajá. es la diferencia de, entre un corte y un resierre. reciénre ¿no? bueno el tema es que cuando los resierres son tan continuos no pierde calidad del servicio no es cierto eh, yo entiendo que se entiende como res, digamos se, se aplica como resierre el hecho de que eh, hay todo un sistema que evita el corte prolongado pero el resierre en tanto ocurre, las veces que ocurre, y, y, y provoca los daños que provoca, este afecta la calidad del servicio. Seguramente que como vecino estamos en la misma idea, afecta uh -huh. la calidad del servicio, este y nosotros como entidad, como cooperativa, que es de todos los asociados, también nos vemos perjudicados por pues, esta claro. situación. No solamente porque es un... Eh, la gente viene y se queja, se queja en la cooperativa con justa causa por, por una mala calidad de servicio producida por los resierres, pero este técnicamente te, te, o, o legalmente está eh, está aceptado. Mm. Eh, y bueno, y con todo lo que ello nos, nos trae, ¿no? Los inconvenientes no solamente de quejas y, y, y, y inconvenientes técnicos por este este tema del resierve, sino la, la otra parte que la quema de electrodoméstico y demás que, que, que, que hay que afrontar, den, claro. en, tanto acá y en Río Colorado. Está. Eh, a ver, ¿nosotros somos punta de líneas? Pregunto esto porque no no conozco. Eh, sí, de la línea de 132, sí, toda la comarca, Río Colorado y La Dila es punta de línea. Bien. Este... Sí, sí, sí. Sí, eso también nos afecta. Claro, digamos, este, este en tanto somos los últimos, digo como como el último dejón del, del tacho, somos poquitos. Este, sí, es una línea que viene de Sestpe exclusivamente para uso de Riquela y La dela, no no hay No tiene no hay continuidad. Otras localidades entre, entre medio, ¿no? Está bien. Bueno, eh, va a haber un ahora un un mantenimiento y eh, oscar y eh, suponemos que por un tiempo el problema se va a solucionar o por lo menos se va a amorigerar eh, eh, sí sí sí va a haber un, un mantenimiento por parte de dersa eh, que es la que tiene la, la línea concesión ¿no? que es la que, la que nos da energía a nosotros somos los únicos encargados de, de hacer ese tipo de mantenimiento y Bueno, esperemos que que tengan bien identificado los los lugar y demás para poder dejar de tener este este tipo de inconvenientes. Bien. Bueno, eh se han quemado muchos electrodomésticos estos últimos días? Este eh, eh, sí te, eh a ver en cantidad en proporción eh eh venimos dentro de todo bastante bien. Eh sí afecta mucho lo que nosotros hemos observado que afecta afecta mucho a lo que es Eh, eh, televisores LED mm. y algunas computadoras eso Está es lo bien. que nosotros más tenemos acá Está eh, eh, eh, es lo que vemos más afectado sobre todo el tema LED uh -huh. una de las explicaciones que me dieron no, técnicamente es que eh, el LED es una lamparita me eh, eh, desconozco la parte electrónica pero lo que me explicaron que el LED es una lamparita que ilumina la pantalla, son varias pero ¿no? uh -huh y bueno, se ve afectado sobre todo en aquellos equipos que tienen mucho brillo, que le dan todo el digamos la, las regulaciones al máximo eh, y cuando se produce el resierre que debe haber seguramente en la parte electrónica algún tipo de sobretensión transitoria y son los que más afectan. Este la parte de LED. Eh, eso es lo que nosotros hemos observado acá en la acá en la villa, ¿no? Con uh -huh. una, con, una, con, una, con los televisores los televisores nuevos. Bien. Eh, después gracias a Dios no hemos tenido mucho muchos otros otro tipo de equipamiento. Bien. Eh Oscar, falta mantenimiento, puedo afirmar esto? Eh, para la línea de de 132 sí, es, evidentemente es una falta de mantenimiento, sí. Bien. Y lo debe hacer Ederza. Sí, sí, sí, sí, Ederza eh, es la concesionaria de esa línea y es la que tiene que hacer el, el mantenimiento, depende de ellos. Eh, nosotros no tenemos injerencia en esa línea ni capacidad técnica para hacerlo. No, está bien. Bien, Oscar, muy amable, muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto este por este tema, seguramente más cerca del corte. Eh, entiendo que ha, ha, ha habido como un límite no en entre los, los los usuarios y socios de las de las dos cooperativas así como en, en estos últimos días como este un tomar conciencia de que esto no puede seguir pasando no eh, Sí sí eh, es lógico por ahí nosotros desde la cooperativa o en mi caso de la parte técnica eh, se terminan lo, los recursos que puedo hacer quejas o, o, o por ahí ver la posibilidad de solucionar el tema este eh, ahora tiene que haber otra parte que es la parte política o la parte eh, de la sociedad uh -huh. eh, exigiendo sobre todo en este tipo de, de, de situaciones donde eh, estos trabajos se tendrían que haber hecho antes uh -huh. me parece y una contra que tiene Río Colorado son las autorizaciones de, de EPRE lente regulador claro este ellos si no tienen la autorización los multan o sea es un tema muy delicado eh, que tiene río Colorado con respecto a la a los controles que tiene no es así el caso de la vela nosotros con una, una simple autorización nuestra para poder eh, realizar el corte hubiésemos si hubiese podido solucionar este en el caso del regulado tiene que pedir autorización. Eh, si no lo puedo hacer en cualquier momento. Hay hay otras otros factores que por ahí intervienen en la decisión de, de un corte de estas características o donde va a durar unas cuantas horas. Está bien. Se hace más dificultoso para la cooperativa ya, eléctrica se, de Río Colorado. Sí, se hace más dificultoso, sí, sí, sí. Sí, porque tienen que pedir autorizaciones, tienen que estar autorizado con tiempo. O sea, tienen tienen un poco más de dificultad. Bien. Eh, Déjame, Karina, aprovechar por sí. ahí para avisarle a la, a la gente de, de acá de La Adela que ese, en ese mismo horario por ahí nos van a ver a nosotros eh, también trabajando acá en La vamos a aprovechar el corte, no es porque tengamos problemas nosotros de, de, de resierre ni, ni, ni mucho menos, pero sí queremos aprovechar el corte para cambiar en las columnas, por ahí nos van a ver Andando, es, pues, es para simplemente aprovechar este corte y no realizar otro más adelante. ¿no? Está bien. Sí, lo mismo hará la Cooperativa Eléctrica de Río Colorado, nos explicaba Manuel. Sí, sí, sí. Bien, Oscar, te agradecemos mucho la comunicación, muy amable. Bueno, muchas gracias. Hasta, Hasta luego. Buen gracias. Bueno, hemos hablado con los técnicos de las dos cooperativas, son las voces autorizadas, Manuel Delfrán,